Escuchamos Ok Go haciendo una canción intitulada This Tube Shall pass". Bien, sí, hemos hecho un cambiazo, está la rana del otro lado ahí junto a Sabina en los eh, controles operacionales y está nuestro amigo Juan Badaloni con nosotros. Buen mediodía, Juan. Buen mediodía, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, ¿Qué lo trae por aquí, como siempre? Traigo música eh, para compartir, me agarraron un poco sorpresivo, recién llego, recién caigo así de lidiar con un montón de adolescentes ah, bueno. Estoy ya entrando en modo radiofónico <risa> mire para entonces esto, si, le si, le si, le si le muestro esta imagen usted que <risa> le viene la razón, ya lo cambio para otro lado ¿verdad? El concurso de guitarra aérea Muy bien, solo con una imagen hemos logrado eh, traer... Eh, a la mesa la, El torneo de guitarra era. Ya se está instalando, ¿te ya se está instalando. Tenemos fecha, Mary. Tenemos fecha 28 de noviembre. Ah, ¿confirmado? Confirmado. 28 bueno, de noviembre. ¿Se abrió la inscripción? Que, hay que abrir la inscripción en este momento. Bueno, bueno, eh, bueno. ¿A usted cómo le parece? ¿La inscripción la hacemos vía Facebook? Y sí, hay que poner... Me gustó la de un mail, arroba, un inscripción, guitarra aérea, arroba, sándwich, algo así, Estaría bueno. Sí, sí. <risa> o, aunque sea en el título del mail poner eh, guitarra aérea, así es más fácil encontrarlo. ¿no? Vamos a apurar entonces sí. a nuestro amigo el diseñador, así sac sacamos una, un flyer, algo así para... Sí, Sí, sí. Con esas imágenes Por divertidas Por favor el, el, eh, Nuestro amigo, ¿cómo se llama? Eh, camino Camilo Camilo, un gran saludo que nos hizo el flyer del panazo Sí, sí Y de, y, y de un montón de cosas eh, Bueno, así que usted, a, lo, a los adolescentes ahí Que sí. se, se imagina decirle hay un torneo de guitarra aérea y, y Yo y, creo que se pueden divertir, si lo viste Valen Sí, es muy bueno Valen hizo sí. un video Sí, sí, sí. es muy bueno ese video vale, yo no sé el copyright pero, pero tendría que ser que eh, casi el video sponsorativo de, del festival bueno, <risa> está, está disponible ¿Volvemos? ¿Quieren al doble -ole? o ¿Usted maneja? Usted no, quieren. perfecto, si sí, sí, sí, sí, sí, está a punto no sé. eh, Uy, trajo una banda muy pero muy interesante Sí, sí, para seguir un poco conectados Vieron que me agarra como eso de seguir una línea sucesiva Agarra un autor y voy pasando por los distintos proyectos que tiene Pero bueno, me gusta porque así funciona un poco también nuestra mente en internet, ¿no? Uh -huh. Esto del hipervínculo y de cómo linkeamos las cosas Vieron que de pronto te encontrás con 20 pestañas abiertas uh -huh. Todas tienen algún vínculo, alguna relación Pero bueno, así funciona un poco la sociedad red también De la que hablan los sociólogos para analizar nuestra nuestra sociedad actual Que tomó la forma de internet, digamos, en algún punto Y nuestro cerebro también Entonces, bueno, linkeando eh, Encontré... lo mencionamos al pasar eh, Cuando... El, la clase pasada, iba a decir <ríe> Cuando el programa pasado charlamos de Antú, ¿se acuerdan? Sí. Que dijimos que era esta banda que ya no, no están tocando Pero que ellos siguen activos hayamos mencionado a Juanito el Cantor y a Guille Beresniak. Eh, hoy la nube lo que traemos hoy, la nube mágica tiene que ver también con Juanito el Cantor y lo mencionamos al pasar como uno de esos proyectos y después de de hacer el downgrade el lunes pasado me quedé como rebotando con eso y volví a escuchar incluso Funcionó esto del link con un amigo Le pasé para que escuche el programa de Antú Me dice, ¿Quiénes eran esos? Y les empecé a contar un poco hasta llegar a La Nube Mágica Y cuando llega a La Nube Mágica me dice Ah, ya entiendo todo me dice. Como que lo tenía por otro lado ¿no? Entonces está bueno cómo funciona la cosa Entonces La Nube Mágica también tiene su disco para descargar en, en su Bandcamp en lanubemagica.bandcamp.com ya lo, lo estamos linkeando en nuestro Facebook eh, y elegí una canción de esa es interesante La Nube Mágica contamos un poco cuál es la propuesta son 12 músicos es una especie de mini orquesta, mini ensamble de los cuales 7 o 9, no sé, algunas canciones son 7 en otras son 9, cantantes Sí, lo cual es bastante particular si sí. eh, tiene por supuesto mucho laburo coral no casi gospel podríamos uh -huh. decir en algunas canciones por, por esto de, de tener tantos cantantes y fíjense los instrumentos no mezclan un poco lo folk lo acústico con lo electrónico y la programación está bueno juanito el cantora en guitarra Acústica eléctrica en programación, en efecto, está Cristian Bonomo en bombo legüero, olla, tambor solar, campana, está Maxi Gallo en panderete, palmas, voz, bueno, casi todos meten voz, por supuesto, uh -huh. Clara Familie, en familia, en melódica, en fin, en la paleta de colores y de sonidos es bien amplia, está buenísimo. Eh, y también está buena la idea esta de que no hay un frontman, ¿no? Ellos tienen como una especie de logan que es no packaging, no canción, no forma, no frontman. Uh -huh. Esta idea de que hay nueve cantantes o muchos cantantes borra un poco la idea del cantante líder que está siempre ahí adelante, digamos, ¿no? Como que cualquiera puede tomar la posta Si bien a nivel producción, digamos, un poco el que lleva la batuta es Juanito el Cantor, que como dijimos en eh, el programa anterior es un gran productor, digamos, a todo lo que le mete mano realmente está buenísimo y en este caso no es la excepción. No, no Puckasin porque no han sacado disco físico? ¿Vos porque que, me parece que es al revés, porque ellos lo que hicieron es sacaron disco físico, pero cada disco era como con un Puckasin distinto, como mm. artesanal, okay. digamos. Creo que fue así la movida. En el club del disco que también les recomendamos que se metan en Facebook o donde puedan el Club del Disco, que es este lugar que recomiendan discos, eh, está en la explicación de esto. Después lo podemos repasar. Eh, entonces, La Nube Mágica también tiene una web donde van a encontrar información, lanubemagica.com.ar y también los lo encuentran ahí, lo tenemos en Facebook. Uh -huh. eh, ...más información y actualizaciones, digamos... En, ...en la página de Juanito El Cantor... ...estuve viendo que tenía las anticipadas... ...estaban venidas sí. anticipadas porque están por tocar... ...están ¿sabes? por tocar, por acá lo tenemos... ...el miércoles, 14 de octubre... ...es el próximo miércoles, ¿no? Este que viene, sí. no ...el otro... El otro. El otro claro. eh, ...en Niceto Club, junto a Guille Beresniak... ...con quien compartían Antug... ...y Madre Chicha... Eh, ...hay unas entradas anticipadas ahí... ...como decía vos Mati, a 70 pesos... ...está bueno, un plan para el miércoles... Uh -huh. Para ir a bailar un poco Porque estas estas bandas invitan un poco a, a moverse Sí eh, Así que ahí está la recomendación Elegimos el track número 2 para hoy eh, en, toda, en varias canciones hay también algo como Aniñado, infantil El Juanito en sus canciones también lo tiene Y en esta banda me parece que lo recuperan un poco Si las escuchan tienen algo como de... Canción para niños o canción infantil Esto de las voces, la verdad que está bueno La nube mágica eh, Les decía, el track número 2 lo elegimos para hoy Y vamos a dejar otro para que suene durante la semana, ¿no? Sí, el jueves El jueves vamos a estar repitiendo eh, El down liable, la recomendación de Juan Badaloni Gran laburo, gran resumen el, el La banda se va a estar presentando Como decía Juan, no este miércoles Sino el que viene, miércoles 14 En Niceto Eh, junto con Guillermo Pérez Berezniak y Madre Chicha Volviendo a lo del no packaging, acá Mery lo encontró Dice, eh, el disco viene en un no packaging, digamos La edición física que hicieron, no esta digital obviamente que estamos compartiendo Viene en un no packaging, dice Se trata de un objeto diseñado y hecho a base de plásticos reciclados Creados artesanalmente uno por uno Cada vez como el, el anti eh, producto en serie, digamos, claro. ¿no? Bien. diseñado cada cual artesanalmente y además mucho de recicle y de no producir eh, más plástico y más envoltorio Todos los CD vienen con una bolsita y con más allá del diseño, ¿no? Pero mm. con la bolsita, esas calcamonías y cosas que suman y suman y suman una propuesta diferente eh, de la cabeza de los chicos de la Nube Mágica. Bueno, súper recomendado entonces la nubemagica.com, ahí pueden descargar el disco libremente. Gratis arola como siempre sí, Juan, sí, gratis. Y, y tenés la opción de poner cero y bajar todo el disco. Sí, este es el que te mandan el link. Uh -huh. Siempre decimos ponés tu mail y te mandan el link a tu mail y ahí te lo descargas Es muy fácil. Yo estuve haciendo o lo, las recomendaciones, algunas no, yo no tenía música nacional o media nueva en casa, así que de alguna de las recomendaciones de Juan es muy fácil, dejas tu mail y realmente después entras a tu mail y entras a un link que lo uh -huh. bajas no hay mucha vuelta, es, me imagino lo mínimo indispensable para tener, aunque, aunque sea un registro de cuántas personas lo bajaron y un mail así la banda el día de mañana dice che, toco y te avisa, aunque uh -huh. todavía no me llegó spamming a mi, es, es más una cosa interna me parece Muy bien, Juancho, vamos a escuchar entonces Sí, la canción se llama U, uh, U, uh, U uh". Ahí son onomatopeyas, digamos, son sonidos U, uh, U, uh, U, uh, la nube mágica Sentir el viento de los pies a los cabellos La adrenalina y el amor que nos convoca Por vez primera una vez más que rebeldía Es inestable y eso a mí me da energía Pues el control es una bota en la cabeza Ya hemos estado por aquí algunas veces Es importante agradecer este momento que las cosas van y vienen estar atento conectado y presente no tengo miedo nunca es tarde para algo toma un tiempo antes de soltar el grito si el mensaje es honesto y es valiente es poesía ella vive para siempre la libertad no tiene forma aparente más bien vivir es desesperante nos hace nuevos todo el tiempo y eso duele duele nacer y también duele enamorarse duele crecer y también duele la distancia pero viajando descubrimos quiénes somos y finalmente es eso lo que nos acerca Bona nit.